Buenos días hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Vamos a estar en pie una vez más, vamos a leer solo una porción breve del pasaje que ya leímos en forma devocional, pasaje más extendido de Génesis capítulo 22. Vamos a leer a una sola voz los versículos 1 al 3, Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió heme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.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 Y buscar tu rostro. Te damos gracias, Dios, por esa provisión. Más allá de lo que merecemos, y muchas veces más allá de lo que pedimos, tenemos de ti. Pedimos, Dios, que esta mañana abras nuestra mente, pongas nuestro corazón sensible a la voz tuya, y permitas que podamos escucharte. Más allá de oírte, Dios, que podamos tener uh, también la disposición, la buena voluntad de aceptar y de hacer tu voluntad. Pedimos que tu nombre sea glorificado en esta congregación esta mañana y que bendigas y apresures a los que van a llegar con nosotros. Te damos gracias. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Está repartiéndose ahora mismo el boletín y como siempre ahí en el boletín viene uh, el bosquejo para que ustedes lo puedan continuar, lo puedan seguir y también uh, completar. Como hemos visto, estamos... Llegando al capítulo 22 del libro de Génesis, todavía el jueves pasado, ahí en el capítulo 21, uh, se, estaba, se estaban recordando los últimos acontecimientos desde el nacimiento de, uh, de Isaac hasta el pacto que Abraham y, y Abimelech celebran. Y ahí uh, termina este capítulo 21 y, y comienza el capítulo 22 con esta frase, aconteció después de estas cosas, siempre es... Es importante, cuando vamos a iniciar la lectura de un capítulo como el, como el capítulo 22, recordar las cosas que acontecieron antes. Porque esto que refiere la palabra de Dios en el capítulo 22, es lo que sucede después. Entonces, si, si pensamos un poco en las cosas que acontecieron antes, pues uh, nos ubicaríamos en el tiempo en el cual Dios... Está llamando a Abraham y sabemos y recordamos que Abraham uh, tenía 75 años. Sabemos que Abraham venía de la tierra de, de Ur de los Caldeos. Sabemos que Abraham tenía un trasfondo y un contexto familiar y social, idólatra. Era un hombre que no había sido precisamente instruido en la en el conocimiento de Jehová. Uh, así que en ese en ese contexto debemos ubicar a Abraham sale desde la tierra de Ur de los Caldeos con su padre, con su sobrino, con su familia, y se establece en Arán. Allí en Arán eh, permanece un buen tiempo hasta que desciende a Egipto, como recordamos. Ya sabemos todas las vicisitudes que Abraham eh, encuentra una vez en Egipto y otra vez, según hemos, eh, hemos leído. Y después de, después de estas cosas, llegamos a este capítulo 22. Hasta ahora nos gusta pensar en las cosas anteriores y nos gusta pensar en la promesa que Dios le ha dado a Abraham. Nos emociona pensar que Dios le ha dicho a Abraham, haré de ti una nación grande, te engrandeceré en gran manera, serás bendita, tu familia y tu descendencia serán benditas. Y en tu familia también serán benditas todas las familias de la tierra. Al que tú bendigas yo bendeciré. Y cuando pensamos en eso, pues nos parece bastante, bastante emocionante que a Dios es tan amplio, tan generoso, que extiende a su mano y la abre para derramar bendiciones y nosotros esperamos esas bendiciones, reclamamos esas bendiciones. Nos gusta pensar en eso, nos gusta pensar en un Dios bondadoso, en un Dios que tiene liberalidad, en un Dios que es generoso, en un Dios que quiere dar pero no nos agrada mucho pensar en un Dios que pide, en un Dios que demanda. A veces estamos presurosos para ir a Dios y pedir, pero no sé si estamos tan presurosos para venir a Dios y dar. Especialmente cuando, cuando lo que Dios pide de nosotros es lo que nosotros no quisiéramos que pidiera. ¿O es lo que menos quisiéramos dar? Si sumamos el tiempo rápidamente, uh, recordamos 75 años en la, vida, en la vida de Abraham cuando Dios hace la promesa. 25 años después, Dios cumple la promesa de darle a Abraham un descendiente en la persona de Sara, su esposa. 25 años después. Y 20 años después, habiendo transcurrido casi 45 años, Desde que fue la promesa, 45 años después, nos encontramos en este pasaje, en donde Dios viene a Abraham y le hace una petición. El tema de esta mañana es los pasos de la perfección, los pasos de la perfección. Como sabemos, cuando hablamos de la perfección, estamos hablando de la madurez. Estamos hablando de, del crecimiento en la vida cristiana para llegar al punto de estar dispuestos a dar. Probablemente con, con muy pocas cosas batallamos tanto como con dar. No me estoy refiriendo, hermanos, solamente al hecho uh, de ofrendar en el sentido material y económico. Me estoy refiriendo en el sentido de dar, de ofrendar, de ofrecerse, de sacrificar, uh, de derramarse en el altar del Señor, de responder y corresponder a lo que Dios pide en lo que Dios pida. Y ese es el punto con el cual batallamos. Sí queremos, desde luego, añoramos, pedimos, soñamos las bendiciones de Dios, pero pocas veces estamos dispuestos a dar, a responder y a corresponder en lo que Dios pide. Por eso la proposición del mensaje en esta mañana es, porque Dios es fiel a sus promesas, debemos obedecer a su voluntad sin límites, restricciones o reservas. Responder a su voluntad sin límites, restricciones o reservas. Punto número uno del mensaje, el paso de la obediencia a pesar del precio. Primer paso que... que es signo, el paso que es señal en el proceso del crecer de la vida cristiana es el paso de obedecer. Todo el secreto de la vida cristiana se traduce a este paso simple, a este paso sencillo lo que el Señor demanda de nosotros, más que sacrificios aún, lo que el Señor demanda de nosotros, más que holocaustos más que a uh, sangre de machos cabríos como a uh, Saúl pensaba y tuvo que ser rectificado por Samuel. No es en holocaustos, no es en sacrificios que el Señor se complace, pero el Señor se complace en qué? En la obediencia. En la obediencia. La obediencia es, es, el, es el primer paso y es el paso continuo que tenemos que dar si en verdad queremos agradecer y queremos agradar al Señor. En obedecer está el primer paso. Si no tenemos la disposición de obedecer, no estamos en el proceso de crecer. Si queremos crecer, como hemos cantado en esta en esta mañana, en ese uh, coro alegre que los niños de la escuela cristiana aprendieron desde los primeros grados, hay que obedecer. Si quieres crecer, Necesitas obedecer. Y no es la expresión de un coro, es justamente lo que encontramos nosotros de una manera explícita y también de una manera gráfica en la palabra de Dios. Si queremos crecer, necesitamos comenzar por obedecer. El primer paso, entonces, al crecimiento de la perfección es el paso de la obediencia. Y cuando se trata de obedecer, probablemente algunas veces estamos dispuestos a obedecer, depende de lo que se pida, y otras veces. Nos rehusamos a obedecer porque nos parece que lo que se pide es demasiado para nosotros. El paso de la obediencia a pesar del precio. Y si hizo A, la petición, la petición de Dios es proporcional a tu posibilidad. La petición es proporcional a tu posibilidad. ¿Y qué nos dice eso? Que Dios no nos va a pedir ¿qué cosa? Más de lo que podemos dar. Dios no nos va a pedir más de lo que podemos dar. Dios nos va a pedir aquello de lo cual él Nos dio primero. Nosotros finalmente no le damos a Dios nada de nosotros. El pueblo ah, en, el, en el proceso de la construcción del templo decían a ah, Jehová nada tenemos de nosotros mismos. Lo que nosotros tenemos ahora mismo es lo que hemos recibido de tu mano. Y de lo que te damos, Dios, es de lo que nosotros tenemos de tu mano. Y hermanos, nosotros tenemos que recordar otra vez, Dios no nos va a pedir nada que nosotros no podamos hacer. Dios no nos va a pedir nada que nosotros no poseamos. Dios nos va a pedir aquello que primero nos ha dado. Nos va a pedir de acuerdo a las posibilidades. Es probable y es seguro que Dios a unos ha dado más y a otros ha dado menos en la manera en que Dios ha repartido, no solamente los bienes materiales, pero Dios ha repartido los dones espirituales, habilidades, talentos y capacidades según su propia liberalidad. Pero lo que sí es seguro es que lo que Dios va a pedir es proporcional. ¿A qué cosa? A nuestra posibilidad. Lo que va a pedir es proporcional a nuestra posibilidad. Y, y hermano, eh, Dios que, que, que siempre quiere dar, Dios que, que está siempre con la mano extendida en efecto y abierta para dar. Nomás va a demandar una porción. Y puede ser que esa porción sea nuestro todo. Pero al final de cuentas se traduce y se reduce a una porción. De lo mucho que Él nos ha dado primero. Así ha sido siempre y no va a, a ser diferente. Pero si en el extremo de, los, de, de las condiciones pidiera lo más alto, lo de más alto precio, todavía deberíamos tener la misma liberalidad. Porque en segundo lugar, vamos a ver que la, las peticiones del Señor o la petición del Señor es sobre las posesiones más preciosas. La petición. De Dios es sobre las posesiones más preciosas. Y tiene bastante sentido entender esto, porque hay un motivo por qué Dios pide. Y lo que sí podemos saber, hermanos, lo que podemos entender es que Dios no pide de nosotros porque necesite algo de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay una razón por qué Dios pide. Dios no es por Diosero. Dios no es alguien que está indigente. Dios no es alguien que está dependiendo de nosotros. Dios no es alguien que está esperando a, de nosotros que caiga la migaja de la mesa para que Él pueda a, tomar de lo que cae o de lo que sobra, como si estuviera en una situación de extrema pobreza. Dios es dueño de todas las cosas. Él no pide porque Él necesita. Él pide porque al pedirnos es que Él prueba cuál es. la etapa en el proceso en que nos encontramos de crecimiento. Note usted cómo la palabra de Dios comienza diciendo justo en el versículo primero, aconteció después de estas cosas, ¿qué cosa? Que Dios probó, probó Dios. Entonces la razón por la cual Dios está pidiendo a Abraham no es porque Dios está demandando porque necesita, la razón por qué Dios está pidiendo a Abraham es porque Dios está probando a Abraham. ¿Qué está probando de Abraham? Su madurez. Está probando la madurez de Abraham. Está probando su desarrollo. ¿Hasta dónde alcanza tu estatura, Abraham? Han transcurrido 45 años y es tiempo de ver, es tiempo de saber, y es tiempo de que tú entiendas también dónde te encuentras en el proceso de crecer. No solamente se trata de que tú seas el amigo de Dios, que seas el hijo de Dios, que tengas comunión con Dios... Se trata ahora de hacer un examen personal, una evaluación particular, para que sepas tú. El Señor sabe ya, pero para que tú y yo sepamos dónde nos encontramos. En el proceso de la perfección. Si no hay obediencia, no estás en el proceso. Si no hay obediencia total, no estás en el proceso. Si no hay disposición para dar lo mejor, no estás en el proceso. Porque lo que el Señor demanda es justamente otra vez las posesiones más preciosas. Y hermano, las posesiones más preciosas, más preciosas de Abraham no eran sus ganados. Y, y vaya que tenía abundantes ganados. No eran sus tiendas, no eran sus tierras, no eran sus cosechas. Las posesiones más preciosas de, de Abraham no eran los pozos de agua, no eran los campos que podría tener para uh, fertilizarlos y producir, no. Abraham tenía una posesión por la que había esperado, por la que había soñado, por la que había tantas veces compartido con su esposa Sara, por la que había orado, Había orado. Por la que había llorado. Por aquel bebé que había arrullado. No solamente por lo que representaba en el sentido parental, paternal, tierno y emotivo. La criatura que tenía en los brazos, en la persona de Isaac recién nacido. Pero es también que cada vez que Abraham veía a Isaac. Veía. El cumplimiento de la promesa que se había dilatado, que se había tardado de parte de Dios. Hermanos, pensamos muchas veces en Abraham como un niño, cuando se ofrece y cuando Dios lo pide. Pero en Isaac, pero lo cierto es que Isaac tendría unos 20 años, unos 20 años. Cuando Dios le pide a Abraham que le ofrezca a su hijo Isaac. Quiero pensar que en una edad así Abraham habría muchas veces dicho, pues ya Dios estoy listo. Cuando tú quieras llamarme ya está realizada, ya está plenamente cumplida la promesa. Ya vi a mi hijo nacer y crecer, es el hijo de la promesa sin duda, es el descendiente de Sara. Por tanto, no tengo duda, no es Ismael, es Isaac. Y Dios no está diciendo, ofréceme tu Ismael. Dios le está diciendo, ofréceme tu Isaac, tu único. Abraham. Cualquiera de nosotros lo, lo justificaría y explicaría si hubiera expresado alguna reticencia, si alguna resistencia, si alguna renuencia, si alguna réplica hubiera expresado a Abraham delante de Dios. Diríamos nosotros, con razón lo puede hacer, es el padre que ama al hijo. Pero lo que encontramos en la palabra de Dios es que no es de esa manera. No hay resistencia de parte de Abraham. Lo que la Biblia dice es que Dios habló y Abraham respondió. Y cuando Abraham responde, responde en una frase corta que vemos en la parte final del versículo primero y simplemente dice: M aquí. Y el M aquí no solamente implica aquí estoy, el M aquí implica estoy a tu disposición. El M aquí implica: pide lo que tú quieras y yo estoy dispuesto. A darlo. M. Aquí. Qué lejos estaba Abraham de imaginar que lo que Dios aquella noche que le estaba hablando le iba a pedir lo inimaginable. Cualquier cosa habría, de, a, a, habría pensado Abraham. Había separado siete corderas apenas unos días antes para entregarlas a Bimelec en señal de pacto. Y habría pensado Abraham, siete corderas más, ¿qué más dar? Y si fueran cien, no importaría. Y aún si fueran mil, no importaría. Pero no eran corderas, lo que Dios pediría. No era de la plata que Abraham tenía, no era del oro que Abraham tenía. No eran de las posesiones materiales susceptibles de ser valuadas en dinero que Dios pediría. Lo que Dios pediría a Abraham era la posesión más preciosa. La más preciosa. Una sola cosa. pero lo más precioso. Probablemente cuando consideramos eso, hermano, ah, nos da un poco de, a los fríos de, de, de considerar lo que Dios podría pedir. Lo que Dios podría pedir. Y quizá nosotros ahora mismo pensamos, yo daría a Dios cualquier cosa, pero menos esto. Pero acuérdese lo que estamos diciendo, ah, lo que Dios pide, debemos responder a su voluntad sin límites restricciones ni reservas. Y si es sin límites, restricciones ni reservas, entonces estamos comprendiendo todo, incluyendo lo más precioso. La petición es sobre las posesiones más preciosas. Y tenemos que preguntarnos en esta mañana nosotros, ¿qué es lo que yo más aprecio? Todos tenemos algo que nos resulta más precioso que otras cosas. Todos tenemos un tesoro en donde hemos puesto nuestro corazón. Y donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. ¿Qué es lo que más amas? Eso dice lo que es tu tesoro. Y si había algo que, que que Abraham amaba, algo que amaba extraordinariamente era su Isaac. Su Isaac. Él había tenido un hijo en Ismael. Y recordamos apenas apenas capítulos anteriores. Que atendiendo a a los conflictos que se estaban suscitando entre Agar y Sara antes que Ismael naciera, Abraham dijo a Sara, haz Con ella, como bien te pareciera, sin considerar el producto del embarazo que Agar llevaba. Pero cuando el hijo nació Ismael, y por las contiendas y conflictos que se podían suscitar en su amado Isaac y su hijo Ismael, despide de igual manera Agar con Ismael. Eso dice, hermano, que que Abraham amaba a Isaac, y que Isaac era su posesión más preciosa. ¿Qué es, hermano, tu posesión más preciosa? Recuerda una cosa. La petición es proporcional a tu posibilidad. Y la petición es sobre La posesión más preciosa. Y si eso sé, la petición es precedida de una promesa. Así es Dios. Si hay una petición, y si sí, la petición puede recaer sobre algo muy precioso, pero antes de que pide, ya dio una promesa. Su trato con nosotros no es un trato uh, convencional, Para Él, él primero, él primero da, Él primero se da, Él primero muestra, Él toma la iniciativa, Él oferta antes que demanda. Yo creo que entendemos bien eso. Dios oferta antes que demanda. Dios primero da antes que pide. Y Dios le había dado ya a Abraham, le había dado a Abraham algo precioso. Lo que nosotros estimamos precioso es desde luego la promesa que Dios había dado. Porque cuando Dios da la promesa, Dios empeña la palabra. Y cuando Dios empeña la palabra, lo hace de una manera formal, lo hace mediante un pacto. Y nosotros, en su palabra, Tenemos el pacto. ¿Sí? Tenemos el pacto en la palabra de Dios. Allí está el pacto de Abraham para testimonio nuestro, pero aquí está el nuevo pacto. El pacto en el cual usted y yo participamos, el pacto en el cual Dios de manera unilateral lo vuelve a tomar otra vez, cuando nosotros no teníamos ninguna posibilidad, cuando no había ningún mérito de nuestra parte, Él quiso reuniendo a los discípulos y hablándole a los discípulos, celebrar con ellos un nuevo pacto del que usted y yo formamos parte. Antes de formular la petición, nos hace la promesa. Y aunque han pasado 45 años, la promesa del Señor está vigente. Y Abraham... En el proceso, hermano, de la madurez y a causa de los golpes que ha tenido, de los tropiezos que ha enfrentado, de las caídas que ha sufrido, porque desde luego hemos destacado y a veces hasta puesto en alto relieve las, las caídas de Abraham. Y en las caídas de Abraham, Abraham ha aprendido. Y llegó el momento ahora en que Dios demanda a Abraham. Vamos a ver, Abraham, qué es el grado, qué es el perfil, cuál es realmente la posición de tu madurez, dónde has crecido, qué tanto es tu fe. ¿Qué tal si te pido lo que más amas? Y lo que vemos entonces en Abraham es que Abraham dice, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moria Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, que yo te diré. Está muy clara la petición. Es ofrecerlo, y todos entendemos que Abraham entendía lo que significaba el holocausto. Y Abraham está dispuesto. Tiene una promesa antes y tiene una petición ahora. Debe confiar en la promesa de antes y debe obedecer a la petición de ahora. Entre la promesa de antes y la petición de ahora hay una contradicción. Porque en la promesa era que Dios le daría una descendencia de su propio seno. Y la petición de ahora es que Dios le pide que sacrifique la única posibilidad de que Dios le dé descendencia a su seno. Simplemente llegaríamos al punto de decir, hermano, no entiendo. Y no tenemos que entender. Porque en tratándose de obedecer, no se tiene que entender. La obediencia. Nada más demanda el cumplimiento, aunque sea sin entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? La petición es proporcional a tu posibilidad, la petición es sobre las posesiones más preciosas y la petición, la petición es precedida de una promesa. Número dos, el paso de la paciencia prolongada. El primer paso es la obediencia. Y el segundo paso es seguir obedeciendo con paciencia. Así que el segundo paso en el proceso de la perfección es la paciencia. Pero la paciencia, hermano, podría mantenerse hasta un cierto punto y luego quebrarse. La paciencia podría llegar hasta un cierto límite y luego agotarse. Y aquí no estamos hablando de la paciencia que permanece por un poco de tiempo y como la neblina luego se desvanece. Estamos hablando de la paciencia ¿qué? Prolongada. Paciencia ayer y paciencia hoy, esta mañana, y por la tarde de hoy, y por el día de mañana, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue... Pase lo que pase, paciencia en medio de las adversidades, paciencia cuando las, cuando los vientos son contrarios, paciencia prolongada, paciencia probada. Y lo que Dios está demandando de Abraham, que es exactamente lo que demanda de nosotros hoy si queremos crecer, es que debemos obedecer pacientemente. Quisiéramos muchas veces que Dios respondiera en el momento que más necesitamos o que nosotros queremos. Pero el salmista nos, nos recuerda cuando algunas veces hemos cantado ese salmo que dice pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. Estaba en el pozo, ¿de qué? De la impaciencia, ¿verdad? Estaba en el pozo de la impaciencia y había agotado mis fuerzas. Y Dios me sacó de la impaciencia, de la desesperación. Inciso A, del punto 2. La paciencia prolongada exige una actitud perseverante. La paciencia prolongada exige una actitud perseverante. Versículo 3 y 4, vamos a leerlos nuevamente. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. En una petición como... la naturaleza de la petición que Dios le ha hecho a Abraham, había mucho tiempo para retractarse. Hermanos, si, si la petición hubiera tenido una consumación inmediata, hubiera sido más fácil. Pues Abraham, en ese momento que el Señor le hace la petición, tenía la disposición. Pero cuando la ejecución de la petición Es de manera prolongada. Hay más tiempo de pensar. Y cuando hay más tiempo de pensar, hay más lucha interna. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay una lucha interna. Comenzamos a, a, a batallar. Comenzamos a, a cuestionarnos. Comenzamos a, a calcular. Y en nuestros cálculos y pensamientos que nosotros luego, uh, luego hacemos, luego tenemos, nuestros razonamientos lógicos comienzan a, a, a entrar en operación. Y llegamos a la conclusión. Quizá no entendí bien. Es probable que pueda sustituir esto con esto otro. Tal vez pueda convencer, pueda persuadir a Dios que cambie de opinión. Debería consultar con otras personas que tienen desde luego también a un alto rango espiritual para, para decirle, ¿y tú qué opinas al respecto? ¿Qué te parece a ti? Y quizá escuche lo que me gustaría oír. ¿No es que a veces pensamos así cuando tenemos tiempo? Pero, hermano, la obediencia demanda una actitud perseverante y lo que nosotros encontramos es que Dios le dice a Abraham en el lugar que yo te voy a decir, en el monte de Moriah y ahí entre donde tú estás y el sitio donde vas a subir hay más o menos 40 kilómetros. Y en cuarenta kilómetros, Abraham tiene toda la distancia para invertir tres días de camino de jornada y en tres días cuántas horas, setenta y dos horas, setenta y dos horas agobiantes. 72 horas en donde Abraham va buscando, va tratando de encontrar, pues, qué es el plan, cuál es el propósito. No entiendo. Simplemente Abraham habría de dado vueltas y vueltas a, a, a, al entendimiento y, y llegaría a la misma conclusión. No entiendo. No más entiendo que tengo que obedecer, que debo obedecer sin réplica, pero no entiendo el propósito de Dios. Dios, me sacas de quicio. No te entiendo. Y a veces, hermano, llegamos a ese punto en, en donde nos parece que, que, que Dios uh, quisiera o, o pareciera que pretendiera ponernos en aprieto al punto de perturbarnos, de enloquecernos. Pero ahí va Abraham, ascendiendo al monte Moriera, con una actitud. De paciencia, ¿qué? Paciencia perseverante. Ahí va con una paciencia prolongada, perseverante, perseverando en la, en la petición, no perdiendo de vista el objetivo. Yo no entiendo, pero hay una cosa que sí entiendo. No entiendo la razón, no entiendo el propósito, no entiendo los qué y los por Hay una cosa que entiendo. No tengo lugar a duda. Era la voz de Dios. Dios me habló y Dios me mandó. Y no tengo lugar a duda que qué es lo que Dios me pidió. Eso sí lo entiendo. Y porque entiendo que es Dios quien pide. Y entiendo qué es lo que pide. Entonces me queda obedecer. Con paciencia prolongada y perseverante. B. La paciencia prolongada exige una actitud práctica. La paciencia prolongada exige una actitud práctica. ¿Qué queremos decir con eso? Abraham no se mete en complejidades. Abraham no está diciendo, Señor, pues ah, no, no, no entiendo que es holocausto. ¿Podrías darme unos tres años de lección? de instrucción, más o menos, para que yo pueda graduar en el concepto. Señor, no sé en verdad qué se necesita para eso. No. Abraham es muy práctico. Y Abraham dice, para sí mismo, pues Dios me ha dicho qué hacer. Y me dijo, toma ahora tu hijo, vete y ofrécelo en holocausto, en el sitio que yo te voy a decir. Versículo 3. Y Abraham dijo, me voy a levantar temprano mañana. Me voy a levantar temprano. En obedecer, no hay tiempo que perder. En tratándose de obedecer, hay que darse prisa. Y si hay que darse prisa, entonces hay que levantarse temprano. Y Abraham programó su reloj y puso el despertador. Tal vez a las tres de la mañana. Demanda levantarse temprano el día de mañana. Es un gran día. Es un gran día. Es el día de Jehová. Muy práctico. Todos sabemos qué hacer para levantarnos temprano. Pues hay que preparar ahí para aprovechar y redimir el tiempo. Tal vez hay que, hay que preparar la ropa que vamos a usar al siguiente día y dejarla a la mano. Y, y desde luego el calzado tiene que estar allí al pie de la cama. Y Abraham habría tomado las, las, las disposiciones de hacer las cosas que usted y yo hacemos cuando tenemos que salir. Y al, y al, y al día uh, queremos salir. Vamos de vacaciones. Estamos esperando por semanas que llegue ese día de la salida. Y las horas antes de la salida. Ya habíamos dicho que saldríamos a las 7 de la mañana, pero no hemos podido conciliar el sueño durante la noche y son las 4 de la mañana. Y nos levantamos y, y, y levantamos la familia y decimos, familia, ¿estarían dispuestos ustedes a que nos, nos fuéramos ahora mismo? Porque yo no he podido dormir. Y el otro diría, yo tampoco. Y el otro, tampoco yo. Estamos todos despiertos. ¿Y por qué están despiertos? Porque estamos esperando la hora de salida. Pero hay que preparar maletas, ¿eh? Pues ya están preparadas. ¿Y cuando los... Pues anoche nos quedamos hasta muy noche preparando las maletas para la salida. Prácticos. Prácticos. Y Abraham, que va a obedecer, adopta una actitud muy práctica. Se levantó temprano. ¿Qué más hizo? En Álvaro su asno. Asma... Ah, Abraham dijo: Necesito un asno. Necesito un asno. ¿Por qué necesitaba un asno? Porque el holocausto necesita leña. Porque en el holocausto tal vez necesito colocar algunas piedras. Y probablemente Abraham preparó piedras especiales, porque Dios, hermanos, es, es muy selectivo. Algunas veces dio instrucciones en relación a las piedras. Cuando el pueblo de Israel estaba para cruzar el Jordán, Dios habló con Moisés. Y Moisés después habló con el pueblo, con los ancianos de Israel. Y les dijo Moisés que no iba a pasar... la tierra prometida, que no iba a cruzar el Jordán, le dijo a Israel, apenas crucen el Jordán y van a escoger unas piedras. Y esas piedras deben, deben tener ciertas cualidades, deben ser piedras grandes, deben ser piedras planas, y esas piedras las van a revocar con cal. Y revocadas con cal esas piedras, después van a escribir, y van a escribir con claridad, Los mandamientos, los estatutos, preceptos y decretos que Jehová nuestro Dios nos dio a nuestros padres. Le van a poner delante del pueblo y van a edificar allí el altar. Dios es muy preciso. Y Abraham sabía lo que, lo, lo que era edificar altar. Él había edificado su primer altar en Siquem. Y él sabía que en el altar a Jehová involucraba piedras, involucraba leña, involucraba un cordero, involucraba una cuerda, involucraba un cuchillo. Y Abraham iba preparado con todo lo que se necesitaba. Abraham tenía una actitud, ¿qué cosa? Práctica. Imagínese usted que llegó Abraham allí a la hora del sacrificio y como no queriendo, dice al Señor, tú sabes que aquí está Isaac, y las piedras, y la leña, y el fuego, y todo. Pero, señor, se me olvidó el cuchillo. Ah, dirá el señor, sí. Sí, señor, y, y, y la verdad, pensé en todo, menos en el cuchillo. Cuando se trata de desobedecer, hermano, ¿qué sobra? Las excusas, sobran los pretextos. Pero, Contrario a lo que podemos imaginar nosotros, Abraham, Abraham, para sí mismo, dijo, Abraham, ¿qué te falta? Y Abraham dijo, a ver, voy a repasar la lista, llevo tal y tal y tal y tal, y me falta el cuchillo. ¿Cuál ¿Va cuchillo vas a llevar, amará? Voy a llevar el mejor cuchillo, el mejor. Que tenga más filo. Que penetre más profundo. No quiero batallar con el cuchillo. en un solo golpe, que pueda asestar, pueda cumplir la parte que es, nada más la parte que es matar. Porque luego sigue la parte que prácticamente, déjeme usar la expresión, es destazar. Y luego quemar. Sobre la leña. Abraham sabía lo que era Holocausto. Y Abraham dijo, necesito un cuchillo. Y buen cuchillo. Y asume entonces que la obediencia demanda una actitud práctica. C. La paciencia prolongada, para que sea prolongada, se apega a la promesa. La paciencia Prolongada se apega a la promesa y Abraham no pensaba tanto en los detalles que yo estoy mencionando que quizá de rápido los eh, los reunió pero él sí estaba pensando en una cosa él sí podía decir no entiendo en efecto no puedo explicar si alguien me pregunta no tengo respuesta lo que yo sé es una cosa Dios me hizo una promesa es asunto de Dios cumplir la promesa es asunto mío Obedecer a su petición. Y es asunto de él cumplir a su promesa. Yo voy a ser fiel al cumplir mi petición y yo sé que él será fiel al cumplir su promesa. ¿Cómo la va a cumplir? No sé. Y no me pregunten porque no sé. No, hermano, la paciencia prolongada se inspira en la esperanza. Como esperanza era con él. Entonces, la esperanza, ¿en qué? En la promesa. Y allí, porque tiene presente y delante de él, la promesa tiene la esperanza. Y porque tiene la esperanza, prolonga la paciencia. ¿Se da cuenta? Puestos los ojos en Jesús. Y Jesús, puestos los ojos delante. No miró, no consideró el oprobio, sino vio el premio. La esperanza. De la promesa. Abraham se dispuso a cerrar su mente. Porque allí en la mente se libran las batallas. De la obediencia. Allí nos asaltan los ra razonamientos lógicos. Allí nos asaltan los pensamientos de preferencias. Allí se levantan las barreras con las que luchamos. Y con lo que batallamos. Y allí solamente se pueden derribar esas barreras con el poder de Dios. Y Abraham, echa mano de la promesa de la palabra de Dios y con la palabra de Dios, que es lo que constituye la promesa, Abraham derriba la fortaleza de, de la duda, la fortaleza de la resistencia, la fortaleza del no querer dar, la fortaleza del no querer sacrificar, se derriba. Porque con las armas que Dios nos ha dado, Dice Pablo cuando escribe a los corintios, son armas poderosas que derriban fortalezas. La paciencia prolongada exige una actitud perseverante. La paciencia prolongada exige una actitud práctica. La paciencia prolongada se apega a la promesa. Número tres. Si el primer paso es la obediencia y el segundo paso es la obediencia con paciencia, El tercer paso es la obediencia, permaneciendo, creyendo que Dios provee. El paso de permanecer creyendo que Dios provee. Y esto es justamente uh, el, el paso de la fe. Para que haya paciencia y haya paciencia prolongada debe haber fe. Fe es creer. ¿Creer en qué? Creer en la promesa. Hasta ahora Dios ha sido fiel a Abraham. Y Abraham podrá recordar y podrá decir, cuando estuvimos allí, Lot y yo, para escoger la tierra, Lot se adelantó y escogió lo mejor de la tierra y me dejó a mí lo peor de la tierra. Yo acepté los montes y las vegas. Él fue a la planicie de los llanos, lo fértil y lo árido. Y él habría de, de, de haber pensado, y Dios no me dejó. Y Dios proveyó. Cuando no había lluvia probable, los meteorologistas de la época decían, no hay pronóstico de lluvia. Y Abraham decía, Dios proveerá. Y la lluvia llegaba. Y los pozos se llenaban de agua. Y los ganados. De Abraham se multiplicaban. Y Abraham se fortalecía. Y la fe de Abraham crecía. Y él de, tenía un lema en su vida. Y el lema de la vida de Abraham era: Jehová proveerá. Dios proveerá. Y cuando llega en el tiempo de cumplir la petición del Señor, Abraham echa mano. De esa experiencia pasada. De saber y entender que Dios. ¿Qué cosa? Provee. Que Dios provee. Y entonces. Inciso A. Vemos que la provisión de Dios. Llega en el momento preciso. La provisión de Dios. Llega en el momento. Preciso no nuestro. Preciso de Dios. Preciso de Dios. Debe ser al final de cuentas nuestro tiempo. Pero a veces nosotros nos ponemos ansiosos con este tema del tiempo. Estamos tan ansiosos con, el, con las cosas del tiempo que, uh, que nos anticipamos. Y Abraham había aprendido la lección de anticiparse a la, al tiempo. Ya, ya ve cuánto le costó a Abraham anticiparse en el tiempo, a la promesa. Y ahora Abraham. Abraham habría pensado, Dios probablemente... va a darme provisión en alguna manera, mañana. Y estaba ansioso esperando el momento. Pero, hermano, no había provisión el primer día. Ni el segundo. Ni el tercero avanzado el día. Abraham esperaría. Ya llegué al sitio. Dios dijo, Abraham, aquí. Este es el sitio. Ofrécelo aquí. Abraham tomó al hijo que por cierto debió haber sido como una puñalada para Abraham cuando el hijo le dice Padre entiendo que vamos a sacrificar a Jehová y vamos con todo lo que necesitamos. Tantas veces hemos levantado altar Y yo he aprendido lo que se necesita. Quizá en tu vejez, padre, has olvidado una cosa muy importante. ¿Dónde está el cordero? Dios se proveerá de cordero, hijo. La confianza de Abraham. Creyendo habrá provisión. Pero hermano, el punto es que estamos llegando al momento mismo del sacrificio. Todo está debidamente en el lugar que corresponde, pero no hay cordero. No hay cordero. Versículo 6. Antes el.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 Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora, note usted, hermano, ¿cómo va? Note la, la progresión de los eventos y la progresión de los tiempos. Abraham. No sé si ya perdió o no la esperanza de que haya otro cordero. Lo que sí sé es que él dice, pues la verdad es que si sí hay cordero. Es más, Dios no me dijo que Él me iba a dar un cordero. Él me dijo que el cordero sería Isaac. Entonces no tengo por qué esperar cordero. Lo que yo tengo que hacer es esperar la hora. Y como la hora ha llegado, entonces todos los preparativos están hechos. Lo que sigue ahora mismo, lo que sigue es degollar al cordero Isaac. Mi Isaac. Mi precioso Isaac, mi amado Isaac, lo que más amo es el momento del de sacrificio. Ese momento de la ofrenda, ese momento ah, del de holocausto. Y hermanos, otra vez inciso A, la provisión de Dios llega en el momento preciso. La provisión de Dios llega en el momento preciso. Verso 12. En, entonces, 11. entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, oíme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces al, alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a aquel lugar, Jehová, proverá. Jehová proverá. En el momento preciso, no cuando queremos. sino en el momento preciso. No según nuestros cálculos, sino en el momento preciso, no en nuestro programa, sino en el momento preciso, en el momento preciso. Y hermano, el momento preciso es de Dios. No es nuestro. No es nuestro. El cronograma de Dios es exacto. Nosotros tenemos un horario que cambia en verano y en invierno. El programa de Dios es perfecto. En el tiempo preciso. Inciso B, la provisión de Dios nos produce paz. Hermano, ¿cómo imagina usted a Abraham ahora? Abraham, Abraham. No le hagas daño al muchacho. Y ver el Cordero. ¿Cómo piensa que debió haberse sentido Abraham? ¿Qué dijo Dios? Ya sé, Abraham, que me temes. Ya sé. No tengo nada contra ti. Has madurado. Has crecido. Abraham diría, nada me complace más que escuchar tu voz. Que me dice, bien hecho, hijo mío. La obediencia. La obediencia, hermano, nos vuelve la paz, la reconciliación con Dios. Así como la desobediencia nos priva la paz. Así como la desobediencia nos hurta la comunión. Así como desobedecer nos pone. en el sobresalto la obediencia nos coloca en el sitio de la paz, de la reconciliación con Dios, del saber y, del ten y de entender que en efecto Dios acepta nuestra ofrenda, se complace en ella y nos produce paz. Pero no solamente la provisión de Dios llega en el momento preciso, la provisión de Dios nos produce paz, sí. Y finalmente, la provisión de Dios cambia nuestra perspectiva. La provisión de Dios cambia nuestra perspectiva. Y lo que nosotros vemos y encontramos, hermano, en es Abraham, en efecto, ha crecido. Abraham ha madurado. Y para decirlo en otras palabras, Abraham es otro. Es otro. Ahora. Podemos uh, observar, desde luego, uh, la parte culminante. de la vida de Abraham, nombre que ahora puede decir sí puedo descansar en paz. Ha cambiado su perspectiva, su visión. Ahora sí él puede decir en efecto confío, creo que Dios es fiel a su promesa, que Dios proveerá. ¿Y note usted cómo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 Leamos versículos 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. La ratificación del pacto de parte de Dios con Abraham como producto de la obediencia de Abraham. Dios nos ha dado una promesa. Pero nota, hermano, cómo es que Dios en diversos tiempos va confirmando, va ratificando la promesa. Quiere que recordemos la promesa. Y quiere que renovemos nuestra disposición de obediencia. Y le da a Abraham la oportunidad, la gran oportunidad de mostrarle a Dios que en verdad no ha sido en vano la carrera y que él ha aprendido al punto ha aprendido de haber crecido y ha aprovechado el trato de Dios que Dios le ha dado en el proceso de su vida para perfeccionar su carácter y Abraham es otra persona. Yo me pregunto, hermano, si en Abraham pasaron 45 años en el proceso de la perfección, quizá en el proceso que vamos nosotros y no es un estándar No estoy diciendo que tienen que pasar 45 años, pero me temo que en algunos de nosotros aún han pasado más que 45 años. Y en otros quizá 10 o 15 o 6 o 2 o 1 o menos, pero más allá del tiempo, más allá del tiempo. Lo que tenemos que entender es que Dios nos ha metido en un proceso en el que Él quiere que nosotros seamos Perfeccionados. Y ese proceso se sigue paso a paso a paso. Y esos pasos comienzan, el primero, el primer paso comienza con una actitud de obediencia. De una obediencia que demanda paciencia. De una paciencia que debe ser extendida, perseverante. Y prolongada. De una paciencia que debe ser inspirada en la esperanza de la promesa. Y nosotros tenemos hermano porque vemos la palabra de Dios todos los elementos. Para obedecer. Nada más nos queda. Disponernos. A obedecer. Dios. Prueba la fe de sus hijos. Para perfeccionarlos. Dios. Dios. No te pide más de lo que le puedes dar. Pero recuerda bien, si quieres conocer a Dios, como lo conoció Abraham, debes entregarle a Dios tu Isaac, tu Isaac. Y esta mañana, mientras inclinamos nuestras cabezas para orar y concluir, La predicación. ¿Por qué no pensamos por un momento? ¿Cuál es mi Isaac? No me refiero a un nombre. Patronímico. ¿Cuál es mi Isaac? ¿Qué es lo de más valor que tengo? Que Dios quiere. Que ponga en el altar. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. vivo. Lo que tú más amas a lo que estás pegado, algo que está lapado ahí, probablemente es una lacra que tiene que ser desprendida y quizá hay que usar cincel para retirar esa costra. Quizá hay un hábito, quizá hay un pecado, probablemente hay una práctica. Es probable que lo que haya sea un bien, una posesión, alguna cosa. Que tú sabes que no has rendido al Señor. Y esta mañana, en el paradigma que nos resulta, Abraham, tú querrás decirle al Señor, Dios, yo quiero ofrecerte todo. Y no me quiero reservar nada. Habrá esta mañana alguien y dirá, hermano, el Señor habló a mi corazón y yo entiendo que estoy en el proceso de la perfección. Y quiero continuar ahí, con paciencia perseverante, confiando en la promesa de Dios hasta el último día. Ayúdeme a orar. Amén. Amén. alguien más dirá, yo también. Amén. Amén. Demanda paciencia, demanda paciencia, paciencia extendida. A veces, a veces las fuerzas se faltan, a veces el ánimo se desfallece y a veces desfallecemos hasta el punto de desmayo. Pero es un tiempo de renovar las fuerzas. Y de seguir adelante. Camino de tres días o de cuantos días sean necesarios ir adelante. Te damos gracias Dios esta mañana. Tu palabra no solamente es clara, pero tu palabra también es gráfica. Nos permite recrear en nuestra mente la escena, pero más allá que una escena pintada, queremos esta mañana desprender de esa escena y de esa pintura los principios necesarios para nuestro crecimiento y perfección. Y ayúdanos Dios a creer como creyó Abraham. Un hombre tan vulnerable, del que hemos visto sus tropiezos. Pero esta mañana, en la gracia tuya y por el poder tuyo, vemos lo que tú pudiste hacer de un hombre frágil. Y lo que tú puedes hacer de nosotros también, por tu gracia. Dios bendice cada persona tomando una decisión. cada persona arreglando cuentas contigo, cada persona renovando su propósito en esta mañana. Añade lo que esta mañana nosotros no pudimos lograr en explicar. Espíritu Santo, tú perfecciona y permite que haya un entendimiento pleno De manera que no haya excusa. Te dimos tu bendición ahora, te damos gracias. Oramos en Cristo Jesús. Amén.